Saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratia, saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM. Como cada jueves, como cada fin de semana, también saludamos a toda la gente que nos sintoniza a través de Internet. Lo hace a través de la página de Eguskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Aunque estos últimos días pues estamos eh, teniendo algún pequeño problema para que la programación de Berriozar y Ratia se pueda seguir a través de esa página de Eguskiplaza.net. Son 4 los minutos que pasan del punto de las 6 de la tarde de este jueves 4 de junio del 2015. De aquí comienza Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria, Programa que también lo puedes volver a escuchar, lo puedes volver a sintonizar, tanto el sábado como el domingo, eso sí, en repetición, pero en la misma franja horaria, de 6 a 7 y media de la tarde. Estamos contigo 90 minutos para compartir todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. De después de dos semanas intensas, con entrevista a Seyurte hace dos semanas y con entrevista a Line la semana pasada, hoy estamos un poquito más tranquilitos, ya que no tenemos eh, a nadie con quien entrevistar, no se va a pasar nada nadie por los estudios de Berriozar y Ratia por el programa Euskal Música... ...así que hoy, los 90 minutos, los vamos a dedicar a disfrutar de auténticos eh, temas... ...por supuesto, de grupos de Euskal Herria. Entre otros grupos, pues van a cenar, por ejemplo, el segundo trabajo discográfico de la formación Sky Ketan... ...de nuevo larga duración de la formación del norte de la farroa Esian... O por ejemplo también va a sonar el nuevo trabajo discográfico de la formación de Iruña Vendetta, ese álbum aclamado ya 13 balas. Estos grupos y muchos más son los que van a pasar por el programa Euskal Música por Berriozarri Ratia durante estos próximos 90 minutos. Estamos en el último mes de esta temporada de Euskal Música en Berriozarri Ratia, así que nos quedan 4 programas Para disfrutar de auténticos temas de auténtica música local, como vinimos haciendo cada jueves y cada fin de semana en el 100.8 en Radio Sarriudia en internet en euskiplaza.net, Euskal Música. Y también comentarte que estamos contigo aparte del 100.8 y y aparte de euskiplaza.net Estamos también en eh, las redes sociales, en Facebook, en facebook.com barra Música Berriozar Irratia. Dentro de esa página te puedes encontrar todos los programas de Euskal Música y aparte de ello también te puedes encontrar las noticias más destacadas de la semana que se van sucediendo en el panorama de Euskal Arria, los videoclips, la agenda de conciertos y por supuesto algún que otro tema. Todo ello ya lo sabes en el Facebook de Euskal Música, facebook.com barra Euskal Música de y Ratia. Y dicho todo esto, vamos a comenzar con el primer grupo de la tarde de hoy, nos vamos a ir con la formación Sei Urte. Ya que mediante su nuevo trabajo discográfico Titulado Spalak Astillas El grupo Seyurte pues nos presenta Su más compacta sonoridad Hasta la fecha una Un gran paso adelante eh, El que han dado esta formación Seyurte después de editar En el 2012 su último trabajo De estudio Atlántida Una discografía bastante larga Comenzaron en 1998 Con el álbum Orain En el 2001 les llegaría el álbum Non En el 2002 Single En el 2003 Vallejo patean en el 2004 Ekiosu en el 2006 Yousia En el 2007 el álbum grabado en directo Plateru Enan Susenean En el 2009 Lau y en el 2012 Atlántida. Entre Atlántida Y este nuevo larga duración editaron Un álbum titulado Elcar Estudio A Sesió Ahora lo dicho Regresan al panorama musical, ya lo estuvimos Por aquí hace dos semanas a uno de los Componentes de, de la banda, más concretamente Joaquín Elorza Guitarra y Voz para presentarnos Este nuevo larga duración, para hablarnos De esa discografía, larga discografía de la banda Y también por supuesto para hablarnos De sus conciertos. Conciertos Que comenzaron el pasado 1 de mayo en la sala Bomberenea de Tolosa Nos dejó su disco, nos dejó el disco del grupo Y ahora lo que vamos a hacer es disfrutar de dos de los temas incluidos en ese álbum El tema espalak tema que da título al álbum y tema con el cual se abre dicho trabajo Y el tema Bandera Surya Con ellos, con la formación urte comenzamos el programa de hoy de Euskal Música sonando dos de los ocho temas que compone lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta formación el Nuevo trabajo discográfico para la formación Sei Urte Décimo primer trabajo discográfico ya en la trayectoria musical de la banda El álbum Spalaka Sonando el tema que era titular álbum Spalaka anteriormente Y ahora los últimos compases del séptimo corte del álbum Bandera Surya ¡Bandera! Banda compuesta por Iñaki Elorza a la guitarra, eh, Kain Elorza la batería, Julen O'Ardeascoa al bazgo y Jokin Elorza a la guitarra y voz. Este último, Jokin Elorza, estuvo por aquí, por Iuskal Música, por Berliozad y Gratia, para hablarnos de la trayectoria musical de la banda, para hablarnos de la discografía, esos 11 discos que tienen en el mercado, para hablarnos de los discos, para hablarnos de todo un poco de esta banda de Seipurten. Pues así comenzado el programa de hoy de Duscal Música en directo los jueves de 6 a 7 y media de la tarde, jueves 4 de junio, en repetición, sábado 6... Domingo 7 de junio Del 2015 Y nos vamos ahora, si te parece, a escuchar Lo que es el tercer trabajo discográfico Para la formación LINE Formación compuesta por Cinco jóvenes de Villabona en Guipúzcoa En 2008 Lady y Cristina han sido pues, las dos cantantes Y eso ha marcado a la banda LINE ha editado dos discos Hasta la fecha, LINE en 2009 Y Leyoac en 2012 El tercer disco ha sido grabado Mezclado y, por, y producido por Eñao Gastañega en los estudios Gastaín de Sestoa en Guipúzcoa. Lain edita su tercer trabajo bajo el título de Chimiletac y hay que comentar que esta formación se ha decantado por un sonido rockero. Juega con mucha intensidad y sus canciones denotan fuerza y poderío rockero en todas sus bases, vamos a escuchar dos de los temas del álbum, el tema titulado Irudiak, que es una canción llena de emociones que atrapa al oyente súbitamente, tiene todas las características del single, frescura en la melodía pero marca la transición de esta nueva época estilista de la formación line, y el otro tema que vamos a escuchar, es el tema Iritsiko Daeguna, que es el tema que más se acerca a los dos discos anteriores de esta formación se escribe pues a una persona que está fuera de casa, piensa en sentimientos y los sonidos del saxo le da Un toque ya a esta canción Sentimental, la semana pasada Estuvimos con Leire Verasaluce Una de las dos vocalistas de la banda aquí En Euskal Música, en Berriozar y Ratia Para hablarnos de este larga duración De este tercer trabajo discográfico Para hablarnos de sus dos discos anteriores Para hablarnos de su, bueno, no extensa Pero sí, eh, gran gira Que van a presentar Y también, como no, pues para hablarnos De la trayectoria musical de esta formación Compuesta por Leire Verasaluce a las voces Cristina Aranzabe también a la otra voz Javi Rivero al bajo, John Altuna a la batería, Joseba de arriba a la guitarra eléctrica y acústica y Miquel Benito a la guitarra eléctrica. Este es ex-esteto que nos presenta lo que es el tercer larga duración para esta banda Paraline chimeleta Lo que vamos a escuchar, pues los dos temas que hemos hablado un poquito de que van. Los temas titulados Irudiak y el tema Iritsiko Daeguna. Y entre medio, pues Leire nos mandará un saludito para Euskal Música. para el Espacio Euskal Música soy una de las cantantes de Line, Leire ...en estos cinco jóvenes de Villabona... ...local de Alguipuzcuana... ...que se formaron en 2008... ...como bien nos comentaba... ...la semana pasada en la entrevista que realizamos... ...con la formación LINE, más concretamente con Leire... ...Voz de la banda, ya estuvieron por aquí por Berriozar... ...más concretamente en el frontón... ...del eh, Colegio Público Mendialdea... ...participando en un concierto... ...con un montón de grupos más... ...y hace un montón de tiempo y se lo pasaron bien... ...y quieren volver, así que ya sabéis... Vamos a ver si intentamos entre todos pues volver a traer a Line a Berriozar y poder disfrutar de grandes eh, temas es su primer larga duración y por supuesto ahora grandes temas de este tercer larga duración reciente estrenado titulado más concretamente Chimeletac en el cual te puedes encontrar 11 temas entre ellos los que acabamos de escuchar, Irudiak y el tema Iritsiko Da Egunal editado bajo el sello Vaga eh, Viga. Y nosotros que continuamos ofreciéndote más música y lo vamos a hacer con Sky Ketan, ya que tras el disco titulado Aoch Gabe Ko en Aotcha, que editaron en 2012 eh, pues hace ya dos años Sky Ketan vuelve con más fuerza que nunca a presentar su nuevo trabajo, Ore Kariak, editado el año pasado 2014. Un álbum que está compuesto por 10 canciones que combinan melodía ska, rock y reggae. Todo Juntito, entre otras, pues eh, Cosas que te puedes encontrar Dentro de ese álbum, todas ellas Grabadas y mezcladas en los estudios Igaen de Usurubil, bajo los mandos de arich Arregui, luego te comento Un poquito más de la biografía de la banda, pero antes Vamos a poder disfrutar Vamos a poder saborear dos de los temas Incluidos en este segundo Larga duración, nos vamos a quedar con los temas Maita Sunari y el tema Armiarma Gorria, dentro del nuevo Álbum Oreikariak, de esta formación De Sky, ¿qué tal? ¿Qué an denean errealitatearekin Bezera joan denik Afken aldean ez zuetetan Baita zurani Toko, si yo caido contigo la coa Ahí está la marcha que nos trae esta banda Sky Skyketan dentro de su nuevo trabajo discográfico Orekariak. Comentarte que la formación comenzó en el 2008 y en el 2010 ya publicaron su primera maqueta. No obstante, pues la personalidad del grupo no se definió completamente hasta que salió a la luz Aots Gabe Coin Aotsa en 2012. Este disco pues les dio la oportunidad de visitar muchos lugares compartiendo escenario con artistas de la talla de Manu Chao. Su último trabajo es un disco de 10 canciones que tiene como título Erekaniak y en el cual pues estamos escuchando dos de los temas, Maitas Unariz o estos últimos compases del tema Armi Arma Gorria, tercer corte del álbum. Ahí está la música de esta formación, de Sky Ketan, con este nuevo Larga Duración Orekariak, banda compuesta por Borja, Peyo, Yulen, Asier, Olatz, Aitor y Gorka. Y de Sky, ¿qué tal? Nos vamos con una formación que, bueno, que en los últimos tiempos, pues le... pues han aflorado en la escena vasca bandas, pues, de formato dúo. Lecter, de Cobra y Cocaine, y Sergi, de Erazo componen esta banda Oso, viejos conocidos, de la escena música de vasca. Cada miembro, pues, posee un currículum como para prestar atención a este nuevo proyecto. Lecter toca la batería en Cocaine y canta en Cobra. Mientras tanto, Sergi, en cambio, también es guitarrista y voz principal de la banda costera aquí, Eraso, tanto Uno como otro, dos personas inquietas En lo que pues a la música se refiere Llevan muchos años en esto, esta nueva onda no tiene que ver nada con Cocaine, con Cobra o con Eraso, o con las anteriores propuestas musicales de este dúo sino que pues hay batería, guitarra y voces, esas son las armas de Oso y esas son las 10 balas que te puedes encontrar en este nuevo, larga duración, en este nuevo proyecto musical titulado Paratsuta, si te parece, vamos a disfrutar de dos de los temas incluidos en este proyecto musical para Lekter y para Sergin Música Para Lécter de Cobra y Cocaín y para Ser Liderazo, componentes o dicho de esta formación oso y viejos conocidos de la escena musical vasca. El álbum ha sido autoproducido por ellos mismos y el nombre del disco se llama Parachuta. Ahí están sonando dos de los temas que te puedes encontrar en este nuevo proyecto musical para Oso. Lo escuchas en la sintonía de Berriozar y Ratia, lo escuchas en el 100.8 de la FM, interneteguskiplaza.net y también, por supuesto, lo escuchas en las redes sociales en Facebook, facebook.com barra euskamusicaberriozarirratia porque en cuanto acaba el programa de sonar en el 100.8 en Berriozar y Ratia, ya lo tienes para poder disfrutar a cualquier hora del día. De la tarde, de la noche, en facebook.com barra euskalmusica Berriozar y Ratia. Contigo cada jueves en riguroso directo entre las 6 y las 7 y media. El fin de semana estamos nuevamente contigo a la misma hora, franja horaria, de 6 a 7 y media de la tarde. Pero eso sí, en repetición, 100.8 Berriozar y Ratia, internet euskiplaza.net. Y seguimos compartiendo contigo más música 90 minutos cada semana, con lo mejor y con todo. La música local, la música que se realiza en Euskal Herria, en todos sus estilos musicales cales. Nos vamos ahora, si te parece, hasta el norte de Nafarroa, nos vamos con Esian que edita su sexto disco con el título Galak Ashtindut sacudiendo las alas. Eh, si algo se está transformando en esta banda, quizá mucho, al escuchar las canciones estas pues nos aportan bastante alegría. Cada uno de los discos de Esian han servido para realzar su nombre y fama durante estos años. Esian crece de disco en disco, sus canciones nunca han perdido la cercanía necesaria para contactar con el público y son canciones que atraen por Su melodía y sintonía, el secreto de las letras de Sian, está en mezclar de manera sublime lo negro con lo blanco Eso es lo que nos comentaban, esta formación e Sian, cuando pues eh, estuvimos en la rueda de prensa de presentación De este sexto trabajo de estudio para esta banda, para e Sian El álbum Egalak Ashtindud, lo que vamos a escuchar, los temas noise Arte y Maite Genuena Dos de los temas incluidos en el nuevo larga duración para Sian Churriña y toda su gente.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 Hemos comenzado el programa de hoy de buscar música con el décimo primer trabajo discográfico para la formación se el álbum espalak hemos continuado con el tercer larga duración de line chimetak después hemos eh, disfrutado del segundo larga duración para la formación Skyketan Orekariak. y a continuación pues hemos eh, saboreado el nuevo proyecto musical de lecter de cobra y cocaine y ser de o eh, pues componentes de esta banda de oso este nuevo proyecto musical que se lanzan con lo que es su primer larga duración parasuta en Y para terminar, pues hemos escuchado a la formación del Norte de Nafarroa, esian con ese nuevo larga duración, el Gala Castinduz, que lo están presentando por toda, por toda Euskal Herria. Cada fin de semana tienen un concierto en un lugar, en un rincón de Euskal Herria. Y ahora nos vamos con una formación que se hace llamar Vendetta. Tras estar 10 años en Escalaria, Javier guitarrista y Luisillo Bajista, columna vertebral musical de dicha banda, crearon en 2007 la banda Vendetta. Formación que se completa con Peyo tromón Rubén Altromb,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 Vitamínico, luminoso y trepidante Que además de en las tiendas Lo puedes encontrar en descarga directa Desde el día de su salida En diciembre del 2014 Habriéndose creado para ello Pues además una aplicación gratuita para móviles Nosotros vamos a saborear De dos de los temas incluidos Dentro de este nuevo larga duración Cuarto trabajo discográfico Para Vendetta El álbum 13 balas Nos quedamos disfrutando De los temas Galdía Siñak y Leña al fuego Música Dale! And they're probably gone This robin's own road On the way to this silent form ya regresar y tú qué vas a hacer te subes o te quedas temas que más ha sonado de esta formación vendetta, ya que fue el sencillo adelanto y el sencillo presentación para este cuarto trabajo discográfico 13 balas, el tema titulado Leña al fuego Antes escuchábamos uno de los temas en euskera que tienen el día Siñak Editado bajo el sello Vaga Viga Lleva unos meses en la calle y también, como te comentaba anteriormente, tienes un Enlace, digámoslo así en el móvil Para podértelo descargar gratuitamente También lo puedes hacer También te lo puedes descargar gratuitamente En internet Muchas formas para poder escuchar Para poder disfrutar De este cuarto trabajo discográfico De la formación Vendetta Y seguimos en Iruña porque nos vamos hasta El año 2013, más concretamente Nos vamos a ir hasta el 23 de noviembre Y nos vamos al pabellón Anaitasuna Tres horas y media disfrutamos de un auténtico concierto, de un auténtico recital en los cuales estaban los clásicos como Ocupación, Pídemelo Otra Vez, Oveja Negra, Esta Es Una Noche de Rock and Roll. Hablamos, por supuesto, de barricada y ese gran trabajo discográfico, doble CD y DVD, el DVD completo con esa noche majestuosa en el pabellón Anaitasura. El CD, pues ahí te puedes encontrar todos los temas en AM audio. El álbum Barricada Agur, hoy lo recordamos nuevamente aquí en el programa Euskal Música y lo vamos a hacer con dos temas del directo que nos ofrecieron el pasado 23 de noviembre del 2013 en el pabellón Anaitasuna. Los clásicos No hay tregua y Ocupación. Ocupación. Los pelos de punta, volviendo a escuchar, volviendo a saborear ese directo del 23 de noviembre del 2013 de barricada en el pabellón Anaitasuna, en ese álbum Despedida. Tres conciertos hicieron el 16 de noviembre, 22 de noviembre y este último que grabaron en formato audio y formato DVD. En una cajita, con un póster central... Ahí están los dos CDs y el DVD de barricada. Este álbum agur con clásicos como No Hay Tregua o Ocupación. Y ahora nos vamos a ir a recordar a un grupo de metal. Vamos a ir con un par de grupos de metal. Vamos a comenzar con un álbum del recuerdo y luego vamos con un álbum de actualidad. Comenzamos con el primer álbum del recuerdo y nos vamos a ir con nada más y nada menos que Mendeku ya que el álbum que editaron titulado Inderrak Batsuk. Hablamos de la formación compuesta por... Y Shak, por Ander, por Íñigo Y por Martín Comentarte que este disco también lo sacaron en formato CD y DVD, en formato Digipack Interesante la propuesta que nos eh, Trajeron esta formación eh, Mendeku y en su momento Vamos a disfrutar de dos De los temas de ese, su álbum Inderak Batuz y Amechak Belch Hablamos y disfrutamos De un poquito de metal con ellos Con los Mendeku y lo recordamos Aquí en el 100.8, en Berriozor y Ratia, En Euskal Musical Estamos recordando el buen metal de esta formación, Mende Kui Chua, dentro de su álbum Indarrak Batus. Aquí están dos de los temas incluidos en este su álbum, el tema que da el título al álbum Indarrak Batus. Pues los últimos compases del tema, Amechak Belch, caño y fuerza para ir terminando el programa de hoy de Uscal Música. Música Y vamos a seguir con este ritmito, esta potencia, esta fuerza, esta energía. Porque nos vamos a ir con otra banda. Nos hemos ido al recuerdo con esta formación. Nos hemos ido al recuerdo con el álbum Inderrak, Batute, Mendeku, Ichua. Y ahora volvemos a la actualidad. Y lo vamos a hacer con lo que es... El nuevo trabajo discográfico para una formación que regresa al panorama musical Regresa con traya, regresa con fuerza Hablamos con Ira y el álbum titulado 5 Y lo que vamos a escuchar, los temas Sein Baño Sein y Arren Auts Suria Es novedad esta semana en Euskal Música Es lo nuevo para Ira Música Horendik etxera era man Itzegiteko astirik ezpeit dugu izan Zeren presa duzu Dein dignik emen bador Dein dignik emen bador Ardez agun beste zer bezaba Ekoak kaspaldi joan bai dira Kontai da zure bizitza Nire azas bertutan agota Hema idaz du Arrena xa, fundatu Tienes novedad esta semana en el programa Euska Música. Lo nuevo de Ira, el álbum 5. Ahí están sonando los temas Same Baño Same, o esto que estamos escuchando, Isarren Autxuria. Novedades esta semana en el programa Euska Música. Reciente publicación hace pues escasos días que salió publicado este nuevo larga duración de Ira y por supuesto ya lo estás disfrutando en el 10.8 Berriozar y Ratia. En el programa Euskal Música cada jueves, cada fin de semana Compartiendo contigo 90 minutos con todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria Hemos escuchado en el programa de hoy a Seyurte, Lain, Skyketan, Oso, Esian, Mendeta, Barricada, Mendekuichá Y la formación IRA con esta novedad nos vamos a ir despidiendo ya de una nueva edición del programa Euskal Música, volvemos dentro de 7 días para compartir contigo todo lo relacionado con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria, más novedades, algún que otro tema del recuerdo, en definitiva, como suelo decir, 100% Música Local. Y nos vamos a ir a esta Iruña, nos vamos a ir pl a plenos Sanferrimines, más concretamente nos vamos a ir hasta el día, día de julio del 2011. En esa fecha descargó Enrique Villarreal de en Drogas y toda su gente, Charrena, y ese día pues grabaron lo que es el álbum que sacaron eh, meses más tarde, el CD y DVD con Nocturnidad y Alevosía. Nos vamos a ir con el tema Todos los Gatos, uno de los clásicos de esta formación de Charrena. Pero antes comentarte, comentarte que pues ya está casi casi lista la Haigune como el año pasado en los San Fermines. Al lado de las barracas y la Rocha Pea Como pues viene siendo habitual Cada último San Fermines, vamos a tener La zona Jaigune, con un montón De grupos de Euskal Herria Ya que la plaza de los fueros y en la Pues eh, plaza del castillo No van a dejar actuar A grupos de este estilo, porque Ya sabes cómo es la gente, pues nuevamente Los, la Pues la plataforma Gora Iruña Ha sacado adelante el Jaigune Para estos San Fermines Comenzarte que esta plataforma, según nos ha llegado el comunicado necesita tu ayuda para sacar adelante un año más el Jaigune de estos Sanfermines Eh, te tienes que pasar y participar por la página web sanfermiñac.eus sanfermiñac.eus ahí dentro tendrás todas pues eh, las noticias para que puedas participar y para que salga adelante una nueva edición del Jaigune de estos sanfermines unos San, Uno San en los cuales va a estar repleta eh, de auténticos grupos de Euskal Herria que van a ir pues eh, pasando como pasaron el año pasado por esa pues zona eh, situada al lado de las barracas. El año pasado estuvo entre otros, recuerdo Berri Charrac, estuvo por eh, por ahí sonando los governors. Bueno, en definitiva, que este año vamos a intentar que entre todos y todas hagamos nuevamente ese Jaigune con la plataforma Gora Iruña. Dicho esto, nos vamos a despedir, lo dicho, con ese tema de en directo de la formación Charrena, todos los gatos. Nosotros volvemos dentro de 7 días aquí al 100.8 a Berrizari Ratia Internet, euskiplaza.net. 9 De Euskal Música Tu cita con la música local Hasta dentro de 7 días Un saludo Agur Ondo pasa Los gatos atrucados espera que llegue la madrugada todos los gatos parecen pardos cuando la noche acaba Los susurros son como el agua otoño So <tunez> you <tunez> <tunez> ratioa en el 100.8 de fm